Me gustaría que me dijera si realmente usted piensa que la violencia de género ha crecido desorbitadamente en estos últimos años y debido a qué. Yo creo que la violencia de género ha crecido y otra parte es que una violencia de género que antes existía pero era desconocida, ahora está saliendo a la superficie. Entonces sí que es verdad que yo creo que va creciendo y por otro lado que está aflorando la que no había antes. ¿Por qué? Pues porque yo creo que tiene mucho que ver con una sociedad violenta y agresiva, tiene mucho que ver con la frustración personal y laboral de muchos hombres. Sí. Tiene que ver con que a lo mejor la respuesta penal no está siendo la adecuada y por lo tanto las penas no tienen el efecto que debieran tener de prevención general de impedir la comisión de nuevos delitos. ¿Y los medios de comunicación son responsables de romper el silencio ante la violencia? Los medios de comunicación no son responsables de romper el silencio. No sé si eso lo dices en algo se dice de una forma positiva o negativa, que no sé hasta qué punto. Eh, yo creo que los medios de comunicación, primero, nunca son responsables de la realidad que están transmitiendo, eso por mm -hmm. un lado. Por lo tanto, yo creo que los medios de comunicación no en ese sentido no son responsables. Lo que sí que creo es que los medios de comunicación tienen una obligación de eh, veracidad y, sobre todo, que en un tema tan sensible como este, la forma en que se dé el tratamiento de una noticia, yo sí que creo que tiene mucha importancia. Entonces, no podemos atacar a los medios de comunicación la existencia de la noticia, el hecho... Pero sí el tratamiento. A me llama y me, me, me da mucha rabia cuando veo, por ejemplo, sobre todo en televisión, que un hombre mata a su mujer o a su mujer al fin a sus hijos, y salen los vecinos diciendo sí. que no entiende que era un hombre muy normal. Entonces, lo, lo, todo eso, en el fondo, lo que tiene una lectura es de que realmente algo muy raro ha tenido que pasar porque un hombre muy normal no vuelve loco como así, luego en el fondo le echan la culpa a la víctima. Entonces yo creo que ese tipo de entrevistas nunca deben hacerse, sí. porque es evidente. Primero, por supuesto hay una presunción de inocencia, pero hay veces que es que está clarísimo que el hombre se entrega y reconoce que ha matado a su mujer y que luego tal, se intenta suicidar y que no le ha salido bien. Con lo cual no es un tema de presunción de inocencia, es un tema de cómo se trata. Y esa sí. persona no tiene ni por qué estar loca, ni tiene por qué ser una persona normal. Es una persona que no determina comete un delito. Y la gente pasa de ser normal a cometer sí. delitos, no todos están locos.